Pero todos me culpan que me he construido la Rosadita. Y la Rosadita no ha sido construida por mí, sino por todo el pueblo argentino. ¿eh? Yo no he hecho nada. Un gran saludo. Les mando el tío Carlos para toda la Argentina. ¿eh? Un gran saludito.